Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. La Escuela de Teatro de La Plata se cae a pedazos. Estudiantes de la institución denunciaron la falta de inversión y el abandono por parte del gobierno presidido por María Eugenia Vidal y de la Dirección de Infraestructura de la provincia, ya que el estado del edificio empeoró después de las intensas lluvias. Hablamos con Juanse, integrante de la Marechal, conducción del Centro de Estudiantes. Con el temporal nos vimos totalmente afectados, no solo con el temporal, sino con la falta de, de, de un seguimiento del Estado en el mantenimiento d edilicio.、Eh... El, el, el temporal de este fin de semana no nos... que Causó f u e agravar la situación que veníamos pasando como institución, que es bastante compleja porque nos encontramos con, la, con la, todas las aulas de lo que es el edificio sede central de 51, 3 y 4, totalmente clausuradas,、eh, afectadas por, por este clima que causó el desmoronamiento de, del entretecho y de parte del entretecho también, no s o l o de la planta alta, sino que también de la planta, planta baja del edificio,、eh, causando la filtración de agua e inundación de las cursadas.、Eh, hoy las pibes se encuentran sin cursadas. directamente Luego de movilizarse y reclamar, los estudiantes todavía esperan respuestas y novedades de las autoridades provinciales y municipales. No nos vienen atendiendo porque se pasa la bola entre lo que es el Consejo Escolar y la Dirección Provincial de Infraestructura, y los estudiantes quedamos en ese medio y no, tenemos, no recibimos ninguna respuesta. A ¿Qué va a pasar con nuestro acceso a la educación pública? Creemos que es importante que nos atiendan, que nos escuchen y que nos den una respuesta positiva, porque l o s p i b e s no están cursando, el edificio está en condiciones pésimas y tienen que venir a arreglar este techo. Que es de la parte superior de, de lo que es el edificio sede central de 51, 3 y 4, en el cual esperamos que los arreglos vengan pronto, porque los pibes no pueden seguir sin cursadas. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el Informativo Farco.